Mi nombre es Quique Rosito, soy representante de s u b t e r a d i o la radio de los trabajadores y trabajadoras del Subte de Buenos Aires. Esta es una radio que nace、eh, al calor de la ley de servicios de comunicación audiovisual que nos permitió a quienes no éramos medios、eh, comerciales poder contar con el acceso a la comunicación. Esta radio nace con el espíritu de ser no solamente la forma que tengamos los trabajadores y trabajadoras del s u b de contarle a los, a los usuarios, a los usuarios, qué es lo que nos pasa a nosotros sin ese, ese tamiz que le dan los medios de comunicación hegemónicos,、eh, pero también de ser un medio de comunicación clasista, solidario,、eh, combativo, de ser una, una puerta por la que puedan expresarse otras organizaciones sociales, estudiantiles, territoriales barriales, que a veces no cuentan con los recursos necesarios. Por eso las puertas están siempre abiertas para. A todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible. ¿Y por qué para ustedes es importante formar parte de la red? Nosotros creemos que Farco es una organización que no solamente cree en el derecho a la comunicación, que resiste a los embates de la comunicación hegemónica, sino que lo lleva a la práctica. No queda simplemente en plasmarlo en un documento, en un flyer o en un escrito, sino que sale a la calle, pone el cuerpo, pone los micrófonos, pone la organización y pone lo más importante que es el capital、eh, de la, la solidaridad de las demás radios del país. Me parece que esta es la forma de construir verdaderamente una comunicación alternativa y que sea comunitaria. e ...sir d e c una gran comunidad de radios.